Hola, ¿qué tal? Soy Wilmer Hernández, arroba viejo Wilmer, y esto es 10 minutos de realidad de Territorio Podcast. Territorio Podcast. Como ya sabrán, esto es un podcast de opinión, donde cada uno de nosotros tenemos una versión de la realidad. Recuerda que esto es opinión, conciencia y podcast. Y entonces, pues si de pronto digo algo que te moleste en este episodio, o tienes algo que aportar, o bueno, tienes algo que decir acerca de este tema que voy a tocar en este podcast, puedes hacerlo en la descripción, en Instagram, donde estés escuchando este podcast, la publicación que estaré programando en Instagram o en las demás redes sociales, si te gustó este episodio, si tienes algo que aportar o si tienes algo que añadir de valor al contenido. En esta ocasión quiero hablar acerca de algo que se ve en las redes sociales, más exactamente en Facebook, y es algo relacionado a lo que ocurre cuando pasa un accidente. ¿Qué pasa un accidente? Vamos a reflexionar. ¿Qué ocurre cuando pasa un accidente? Lo que pasa, bueno, su surge el accidente, obviamente. ¿Pero qué surge? ¿Qué es lo que surge primera vez? Son los llamados videos de Facebook donde se publican los accidentes. ¿A qué me refiero? Hay que personas en ciertas ocasiones en estos momentos cuando ocurre estos accidentes, que coge su celular y comienza a grabar el momento en el que ocurrió el accidente. Yo me pregunto, hoy en día, ¿usted cómo ve eso? ¿Usted ve que eso es algo positivo o es algo obviamente negativo o tiene una opinión diferente a esto? Pongámoslo así, digamos que hoy en día usted va directamente a su trabajo y por cuestiones de mala suerte o por cuestiones de climatológicas o que la carretera estaba mala, ocurre un accidente de tránsito. ¿Qué es lo primero que usted, como accidentado, quisiera que, no sé, que le hicieran a usted, que lo ayudaran, ¿cierto? Que lo protegeran, que ayudaran a usted, porque usted obviamente es un accidentado, no que cogieran su celular y lo comenzaran a grabar, pero por qué las personas hacen esto? Porque las personas en pocas palabras se quedan ahí paradas viendo cómo está transcurriendo este accidente y no toman la decisión de ayudar. Una de las cosas que por medio de esta investigación fue el, el fue el, el efecto espectador. En pocas palabras el efecto espectador es cuando en un grupo de personas, no sé, en cualquier situación ocurre un típico accidente o ocurre una calamidad Y estas personas en vez de ayudar se quedan ahí mirándola ahí pasmadas pero si lo pongo en esta situación donde las personas en vez de ayudar obviamente que todos deberíamos ayudar en un momento de accidente solo se la pasan viendo el accidente pero por qué por qué toman la decisión de coger su celular y grabar o sea ¿Será que así tenemos nosotros hoy en día la mente dañada? ¿Será que hoy en día el mundo es tan dañado? Veamos las posibles, positivos, positivos, positivos puntos que tiene grabar un accidente. Primero sería como de conciencia para que las demás personas que están manejando, las que de pronto toman la decisión de manejar en estado de... de edad las que no saben controlar su velocidad o las que por llegar rápido al lugar donde quieren llegar pues toman esa decisión de provocar un accidente cosas que son así por ahí de pronto él debería el punto positivo pero qué más qué más se logra con grabar un accidente será que es más por conciencia ahora resaltemos el punto negativo bueno vamos a resaltar el punto negativo. Para mí, mi opinión personal es que ninguna persona debería grabar esto. Yo sea, yo entiendo que, ay, bueno, me gustaría saber que me gustaría saber que en esta carretera ocurrió un accidente, pues tomé una foto el accidente, pero es que se ha llegado al caso en que personas no respetan que una persona está accidentada, que una persona está en una situación obviamente probable y comienzan a grabarla como si estuvieran grabando cualquier video casero y obviamente las cosas no son así. Sé que estoy exagerando mucho, pero pongámonos la cabeza. ¿Será que somos tan dañados? ¿Será que...? Uy, es que como... ¿Cómo le digo? Bueno, están los puntos negativos, perdón, me salí del contexto. ¿Qué punto negativo es, tiene esto? Obviamente, los puntos negativos es que se le quite esa privacidad a las personas que son accidentadas, que están pasando por una mala situación, que tienen que respetar que esto no es un video normal, es un video de accidentes que obviamente pues surgió de la nada pero me hago la siguiente pregunta bueno, esta persona tomó la decisión de grabar este video del accidente decisión que como yo no sé que con qué conciencia o con qué opinión o con qué concepto lo grabaría bueno, se grabó ahora, ¿por qué suben el video a Facebook? ¿será para que nosotros cojamos conciencia? ¿no? O sea, ¿uno con qué, ¿qué gana uno con subir un video de un accidente a su propia página? ¿Será para que las personas se cojan más miedo a conducir? ¿O para que, como vuelvo y digo, para que cojan conciencia de lo que puede ocurrir por circunstancias de despiste o circunstancias humanas? ¿Será que así es el mundo tan dañado? Ahora yo le hago la misma pregunta a usted que está escuchando este podcast. ¿Cuál es su opinión de esto? ¿Usted ve positivo que alguien en un momento un accidente, en vez de ayudar, como vuelvo a decir, coja su celular y comienza a grabar como si estuviera grabando un espectáculo? ¿Usted le parece correcto eso o es más exageración mía? ¿Será que es más exageración de lo que yo opino? ¿O será que el mundo de hoy es tan malvado? Es la palabra, ¿cierto? Busquemos una reflexión, busquemos algo en nosotros mismos para dar esa respuesta. Ahora me voy a poner el papel de la víctima. Bueno, yo soy Wilmer, estoy en una carretera, me sucede hasta el accidente, pasa, no sé, cierto tiempo, y por cuestiones, digamos, de amigos, o por cuestiones de que el video se hizo viral, me encuentro con este video donde me muestra donde se muestra el momento en que fui accidentado, me muestran a mí en una posición obviamente mala, porque estoy accidentado, recuerde. ¿Qué papel yo tendría? ¿Qué reacción yo tendría? ¿Será que yo obviamente denunciaría este video? ¿O bueno, qué decisión yo tomaría? ¿Será que... Uy, es que pónganse a pensar ustedes en víctima y que un momento a otro ustedes se viera en este video. ¿Les resultaría agradable que las demás personas sus amigos, personas desconocidas, no sé, vieran ese momento en el que usted está vuelto nada, ¿le parece correcto? ¿Será que este es la realidad hoy en día que es chévere tomar videos de accidentes pero no es tan chévere ayudar a los demás? Yo le digo y le recuerdo, este es el más llamado efecto del Espectador, que pues no les voy a hablar de este efecto, Pues ya para que usted sepa más sobre lo que significa el efecto del espectador, aquí en los comentarios, en la descripción, mejor dicho, de este episodio te dejo varias fuentes donde escuché sobre este efecto, fuentes que te van a decir correctamente de qué trata, de qué significa el efecto del espectador, pero este podcast no, este podcast voy a hablar más acerca de de por qué existen estas personitas, no sé, tonticas, que graban accidentes y los pasan a Facebook como si estuvieran pasando no sé, la octava maravilla del mundo. Yo creo que hoy en día deberíamos reflexionar, pensar con calma y no sacarle provecho al dolor ajeno, porque esto es sacarle provecho. Si yo quiero publicar un video un accidente por cuestiones me imagino inhumanas por ¿Poquito pensaría yo que te quedaría pedir permiso? No sé si estoy diciendo lo correcto. Sé que hoy en día grabar videos en la calle porque la calle, carreteras, parques, centros comerciales son espacios públicos y nosotros tenemos derecho a grabar en esos espacios públicos y estoy de acuerdo con eso. Pero volvamos a este hecho. Yo grabé ese accidente, lo paso a Facebook, ¿será que es correcto? ¿será que es bien recibido que nosotros hagamos esto? yo entiendo las personas que, que van a colocar el ejemplo del, de los videos de los ladrones que es bueno que se graban el ladrón porque uno ya va conociendo quién es ladrón en qué espacio actuaba y cosas así pero ¿y estos videos de accidentes? ¿será que es correcto grabarlo? porque les digo hay momentos tétricos he visto videos tétricos Llamar a los tétricos es poco, videos donde no se le respeta a nadie, en donde si una persona que ves pichada la graban sin censura, sin respeto, no sé, ¿será que estoy exagerando? ¿O será que usted a lo largo de, si utiliza mucho Facebook lo habrá visto? Piénselo correctamente y dígame la respuesta. Saben que... Como vuelvo y digo... Esto es un podcast de opinión... Un podcast donde quiero que ustedes tengan una idea... Den su opinión... Ya saben, lo vuelvo a repetir... es Su opinión la puede dar donde esté escuchando este podcast... Creo que en Apple Podcast y en Spotify no se puede escribir... O en la publicación que yo haga en... Arroba Territorio de este episodio... Ahí pueden comentarlo... O lo que le pareció sobre este episodio... donde sea que lo estén escuchando... así sea en Castbox... Que puede dejar su comentario... También en Evox que también puede dejar su comentario. Y bueno, esto es todo por hoy. Esto es un podcast 10 minutos que ya vamos para el minuto 11. Ay, que sean 15, mentiras. <ríe> bueno amigos, gracias por escuchar este episodio. Ya saben, Evox, Spotify, eh, YouTube también lo voy a subir. Si quieren también escucharlo de ahí directamente, si no conoces mucho sobre el mundo del podcast, y obviamente en la página oficial de Territorio Podcast, que es territoriopodcast.com. Gracias por escuchar este episodio, lo vuelvo a decir, y espero verlos en el siguiente episodio.